Son las nueve en punto de la mañana, tenemos ocho grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este jueves 6 de febrero, un día señalado para la actividad congresual del municipio. Hoy arranca una nueva edición de FACO, el Congreso Internacional de Oftalmología que desde hace más de una década viene celebrándose en la ciudad, situando a Elche en el punto de mira de los avances tecnológicos y científicos de este campo de la medicina y dejando un impacto económico en el sector servicios uno de los más castigados por la destrucción de empleo que se produjo el pasado mes de enero, tras la finalización de la campaña navideña. El año ha comenzado mal con un incremento del desempleo en Elche y con un nuevo episodio de gota fría que amenaza con volver a repetirse fuera de las épocas habituales debido a la crisis climática. El cambio climático ha puesto de manifiesto la necesidad de implementar otras políticas para la movilidad de las ciudades y de nuestro litoral, para hacerlas más sostenibles. Son temas que abordaremos hoy, en la primera hora de nuestro programa La Glorieta, con la portavoz de Compromís, Esther 10. ...cuyas competencias son movilidad y medio ambiente... ...la gestión de los residuos o la ordenación del tráfico... ...para reducir las emisiones contaminantes... ...son los deberes que se han puesto gobiernos... ...como el de aquí, el gobierno de coalición... ...y que en la entrevista de hoy vamos a intentar averiguar... ...más detalles de estos planes así como otros temas... ...que han marcado la agenda política del equipo de gobierno... ...en estos primeros días de 2020... El segundo año de mandato municipal que ha comenzado para el PSOE junto a Compromís con mayoría absoluta. También en nuestro programa abordaremos otra crisis, la sanitaria, la que se ha desatado por la aparición del coronavirus, que ha saltado las alarmas en todos los países y que sitúa a China en el epicentro de todos los miedos por contagio. Hablaremos con los científicos que han conseguido realizar el primer kit para detectar esta enfermedad de forma rápida aquí en Elche. Y acabaremos el programa hablando de música, de lírica. ...y de solidaridad gracias a esa gala lírica... ...que se llevará a cabo mañana viernes... ...en el Gran Teatro con la Hija de la Diva... ...de Montserrat Caballé... ...para recaudar fondos con los que desarrollar... ...los proyectos de la ONG Católica Manos Unidas... ...en los países más necesitados... ...este es el contenido de un programa... ...La Glorieta, que comienza... ...aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca... ...y que siempre comienza con buena música...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 Pues vamos ya con nuestra selección musical. En la primera sección que dedicamos siempre a las canciones de cine, vamos a escuchar uno de los temas principales de la mítica película de los años 80, Fly Dance, que continúa aún gracias a la fuerza de su banda sonora, subiendo a los escenarios con los diferentes musicales que ya se han realizado.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 De un clásico del cine nos vamos a otro del jazz, porque hay una pareja, la formada por Tony Bennett y Lady Gaga, que dio como resultado el disco Chic to Chic. Las mejillas de ambos se unieron y ayudaron al menos a Lady Gaga a encauzar, como ella mismo dijo, su vida e incluso a rescatar su propia carrera musical. theater but she never comes late i never bother with people that i hate that's why this chick is a tramp <laughs> she does it like crap games with barons and earls i won't go to harlem in diamonds and pearls <laughs>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 Oh, the beach is divine And I love the Yankees Jeter's just fine I follow Rogers and Hart She sings every line That's, That's why the, the lady is a champ I love a prize fight That isn't a fake No fake And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> She goes to the opera And stays wide awake Yes, I do That's why this lady is a tramp She likes the green grass, green grass. Under her shoes What can I lose? 'Cause I got no door Oh, no? I'm all alone When I lower my lamp That's why the lady is a So, it's California, it's cold and it's damp. That's, That's why the lady is a tramp. Y ahora, en la sección que dedicamos siempre a la poesía, hemos escogido a un cantautor, Vicente Morena, para, por haber puesto música a muchos de los versos de Blas de Otero. El poeta vasco militó en el Partido Comunista, que con su poesía luchó por la libertad, y su obra, que fue del misticismo a la política, se convirtió en uno de los grandes literatos de la literatura contemporánea de este país. Pues bien, vamos a escuchar su verso de la mano del cantautor Vicente Morena Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte al borde del abismo estoy clamando a Dios Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte al borde del abismo estoy clamando a Dios Y su silencio retumbando Y su silencio retumbando aboga mi voz en el vacío inerte Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto. Noche a noche no sé cuándo irás mi voz. Oh Dios, si he de morir quiero tenerte despierto. Y noche a noche no sé cuándo irás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo. Oh Dios, estoy hablando solo. sombras para ver Pues hemos escuchado el hermoso poema de Blas de Otero titulado Hombre musicado por el cantautor Vicente Monera. Y cerramos las secciones musicales con la que siempre dedicamos a la música actual. Tenemos un claro ejemplo de cómo la música también, al igual que otra disciplina artística, es válida para la denuncia social y lograr mejoras. Es el caso de la cantante India Martínez, que en su último videoclip, enrodado en un barrio marginado de Córdoba, La Gitana, sirvió para reclamar que se acabe con la exclusión social de ese barrio, Las Palmeras, escogido por la cantante para rodar con sus vecinos el videoclip de su nueva canción, como hemos dicho, La Gitana. Esta es. a hey, ti te dijo que te tengo que pedir permiso? No. Que ni que yo soy un trapito viejo pa tirarme por el piso Sola solea sola solea Yo me resuelvo sola solea sola solea Oh, oh, oh. Tú ten con lo que di 101.4 Teleelch Radio Marca Hasta ayer coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos. Hoy, cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez. Porque la vida es así de impredecible, vívela con el nuevo GLB de Mercedes. Descubre el sub más versátil con un enorme espacio de carga, segunda gira de asientos desplazables, siete plazas opcionales y el sistema de inteligencia artificial MBUX, nuevo GLB de Mercedes. Deja que la vida te sorprenda. Pegar Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos ya la primera de las entrevistas. Lo hemos anunciado y vamos a hablar precisamente de las políticas de movilidad que el equipo de gobierno quiere implementar aquí en Elche para conseguir ese objetivo de que Elche sea capital verde europea en 2030. Ante la crisis climática que se nos avecina hay muchos cambios que realizar en las políticas no solo de determinados sectores sino de todos, de todo el ámbito municipal y precisamente para hablar de esas políticas locales para luchar contra el cambio climático la responsable. ...de la Concejalía de Movilidad y Sostenibilidad de este ayuntamiento... ...la portavoz de compromis Esther Diez. ...muy buenos días... ...muy buenos días... ...pues Esther Diez estuvo usted el pasado viernes... ...en la Cumbre Mundial que se celebró en París... ...¿qué políticas locales pudo usted comprobar... Eh, ...que se están aplicando con éxito para frenar ese cambio climático?... Pues son políticas eh, que van aparejadas a áreas clave en esa transformación de los municipios como es movilidad, como es hablar de medio ambiente vinculado a la biodiversidad. Hoy precisamente presentamos el catálogo de biodiversidad del municipio de Elche. Eh, se trata de hablar de planificación estratégica sostenible en términos de urbanismo, también de integración de la perspectiva de género, de hecho contamos con Elmi Bermejo que es representante del Ayuntamiento de San Francisco para hablar de, de estas cuestiones y en definitiva pues es un foro la verdad, que sirve para poner en común el trabajo que se hace desde los municipios que al final somos entes cruciales a la hora de poner en marcha estas políticas contra la emergencia climática desde el ámbito municipal hay muchas actuaciones que poder desarrollar vinculadas a todas estas áreas que he comentado y este foro sirve por una parte para poner en común el trabajo de los diferentes municipios y también para conocer las soluciones que ofrecían empresas innovadoras en ese sentido, que ofrecían soluciones, que pasan por soluciones sostenibles para los servicios que tiene que garantizar un ayuntamiento ¿Cuáles son, pues vamos a hablar de ello ¿Cuáles son las prioridades del equipo de gobierno para afrontar el cambio climático? La primera, la de 2020 Bueno, hay un punto principal al que hacer frente ayer celebrábamos el Consejo de Medio Ambiente Y eh, volvíamos a dar los datos que ya habíamos dado en la Mesa de Movilidad vinculados a ese eh, informe de la calidad del aire que estamos elaborando con la Universidad Miguel Hernández. También eh, los resultados eh, del trabajo que se hace en este ámbito eh, por parte de la Concejalía de Medio Ambiente. Y en los dos casos señalan que la mayoría de las emisiones contaminantes que se producen en nuestro municipio están vinculadas al tráfico, más del 80%. Y eso supone eh, pues cambiar la manera en que entendemos el municipio. A lo largo de las décadas, en el caso de Elche, como otros municipios, eh, las ciudades han crecido pensando en los coches y tienen que pasar a crecer pensando en las personas. Eso significa cambiar las dinámicas de movilidad, cambiar también la manera de esa planificación urbanística, dando esa prioridad a los corredores verdes, a eh, esas zonas de esparcimiento, a un crecimiento sostenible en general del municipio, no un crecimiento, una expansión como el que se llevaba a cabo hace 20 años, sino ese crecimiento compacto, sostenible, con lógica que garantice... Eh, ...unos recursos eh, de calidad para las diferentes zonas... Y como digo, eh, la planificación urbanística que tenemos que concretar a través del Plan General de Donación Urbana que está en estos momentos en redacción y el Plan de movilidad Urbana Sostenible que concluirá en las próximas semanas eh, son dos elementos principales para marcar el municipio que queremos en el presente pero también a largo plazo. Tienen mucho que planificar pero ya han, un, han anunciado una medida y es la peatonalización de la corredora. La cierran ustedes en 2020 y desvían todo el tráfico a la calle Ángel. Eh, ¿Eso es sostenible? Eh, bueno, son medidas que no buscan mover el tráfico de una zona a otra, sino en general cambiar esa cultura del coche eh, y cambiarla hacia la movilidad sostenible, el ir en transporte público, el ir caminando... Eh, y Por eso, precisamente, esa medida de petrolización de la corredora va también aparejada a más medidas de calmado del tráfico en general en la zona centro, y eso pasa por la puesta en marcha de plataformas únicas en, en varias calles eh, del centro. Pero Tamp estarán terminadas las plataformas únicas. Eh... ...antes de que comience el cierre de la, las obras del cierre de la corredora? Yo creo que sí, en todo caso no pasaría nada... ...no, no va a haber un problema si eh, están las obras de manera simultánea... ...durante algunas semanas, yo creo que sí... ...porque estas obras de plataforma única son obras relativamente sencillas... ...llevan antes una obra de dels para mejorar eh, la red de saneamiento pero en general son obras que no, no tienen mucha complejidad. Eh, en todo caso, como digo, no se trata de desplazar los coches de una calle a otra de la ciudad, sino en general lo que buscamos es dar prioridad al peatón y a las formas de movilidad sostenible para que la gente empiece a entender que la prioridad no la tiene el coche particular y por tanto tengan facilidades para cambiar en sus modos de transporte diarios. Eh, también vamos a llevar a cabo el estudio de autobuses urbanos durante este año bueno, empezará en este primer trimestre del año 2020, se hace cada cuatro años, eh, lleva aparejadas una serie de encuestas que busca al final tener un conocimiento directo de aquellas demandas que tiene la ciudadanía sobre el servicio de transporte urbano y que nos puedan servir para mejorarlo. De hecho, en el anterior ya se proponía esa, ese cierre completo de la línea K, ese refuerzo de la línea L y también la conexión del entorno comercial de Carrefour, que son tres actuaciones que hemos llevado a cabo en la anterior legislatura y que nos han dado como resultado que Contemos con más de 12 millones de usuarios en 2019. Por tanto, respondiendo a esa pregunta sobre la petronización, primero a nivel global, también con eh, petronizaciones en diferentes barrios y pedanías del municipio y en lo que afecta a la zona centro específicamente en estos momentos estamos estudiando si las restricciones de tráfico se llevarán a cabo solo exclusivamente en el puente de Canalejas o también en el puente de la Virgen, además en la calle Ángel, hoy tengo de hecho una reunión con una representante de los vecinos, donde vamos a presentar una serie de medidas de, de seguridad vial, de calmado del tráfico, como digo con el objetivo de que al final el centro no sea un punto de paso de la ciudad o que los coches lo uh, busquen como un atajo en el que cruzar de un barrio a otro, sino que sea un ...espacio libre eh, de humos... ...con una mejor calidad de vida... ...también para potenciar todo el patrimonio que tenemos. Por pues lo que ha dicho... Eh, ...esas medidas de calmado del tráfico en la calle Ángel... ...pasan por restringir también el tráfico... ...no solo en el puente de Canaleja... ...sino también en el puente de la Virgen. Es una medida que estamos estudiando actualmente... Eh, esa restricción del tráfico en el puente de Canalejas es un acuerdo al que se llegó con los vecinos en el año 2018 y eso supondrá que una vez eh, empiecen las obras de la corredora o, y, y bueno, ya no se pueda utilizar eh, esta vía solo podrán pasar a través del puente de Canalejas el transporte público eh, carga y descarga, personas que vayan a los aparcamientos y por supuesto los vecinos los vecinos tienen que estar tranquilos que por supuesto tendrán que tener eh, tendrán aseguradísimo ese acceso a sus viviendas a sus garajes y por supuesto eh, habrá más de un vehículo habilitado por casa, en estos momentos estamos trabajando esta cuestión de manera específica y como digo, eh, estamos estudiando si también eh, llevar a cabo estas medidas en el Puente de la Virgen de manera que no se genere ese desplazamiento de tráfico. Eh, tenemos, la verdad, un año apasionante desde el punto de vista de la gestión de la movilidad. Va a cambiar, como entendemos, la gestión de la movilidad primero en el centro y, como digo, después en el conjunto del municipio. Y es importante que colaboremos con vecinos, con comerciantes, para poder afinar lo claro, máximo posible. Esos son los deberes que se han puesto ustedes. Y el bus eh, acaba de decir que van a realizar un estudio de demanda. Eh, Pero el bus también cambia si el centro se cierra sí, efectiva, al tráfico. Sí, efectivamente. El acuerdo que hay también de ese, año, de ese verano de 2018 es que las cuatro líneas que en estos momentos están pasando por la Plaza de Vas tengan una desviación. Las líneas H y J volverán eh, por la parte norte, bajarán por País Valenciano, volverán a subir por Doctor Caro y ya volverán a realizar su bajada por la calle Virgen de la Cabeza. Por eso, de hecho, realizamos las obras en esta calle para que haya un carril bus segregado y pueda eh, circular con agilidad por esta vía eso genera también que haya nuevas paradas de las líneas H y J en el entorno de la calle Virgen de la Cabeza, también en el entorno de la calle Puerta de Alicante y en el caso de las líneas E y F estas dos se desviarán por la calle Alfonso XII que ya se hicieron las obras de desviación del autobús y seguirán por calle Ángel y Curtiduras luego para seguir eh, en todos los casos en caso de todas las líneas ya su recorrido habitual. Esto ya funciona así los sábados cuando se lleva a cabo esa peatonización de la corredora de 12 del mediodía a 12 de la noche. Por tanto las paradas eh, en la mayoría de lugares ya están habilitadas, que nos queda solo esa obra de Virgen de la Cabeza y así está planteado que se modifique el, el servicio de autobuses urbanos. Bien, pues esto es lo que se avecina en el plan centro en el, centro, en el casco histórico de la ciudad. ¿Compromiso está de acuerdo con eh, los anuncios que ha, re ha realizado el alcalde de llevar el centro de de congresos a Carrús o de incluso llevar a oficinas administrativas al Ambulatorio de San Fermín, porque la Consejería de Sanidad parece que no está por la labor de restaurar el centro de San Fermín porque es inviable económicamente y necesitaría otro lugar para crear ese centro de salud. Sobre el centro de congresos en Carrús, es una decisión de hecho compartida por el Gobierno municipal desde la anterior legislatura. Desde Compromiso entendemos que hay que descentralizar también eh, los servicios que se ofrecen en el municipio que es básico poner una infraestructura de esa magnitud de centro de congresos al final de ámbito eh, provincial en un lugar como la avenida de Novelda. Y, por tanto, siempre la hemos defendido. Es una cuestión que hemos hablado directamente también con los colectivos del barrio que eh, han compartido la importancia que tendría y el efecto que tendría sobre eh, la dinámica de, del barrio. Y, en cuanto al el tema de la Ambulatoria de San Fermín, no es un tema que hayamos comentado en el Gobierno municipal. En todo caso... ¿No le está... ha preguntado al alcalde si la intención es llevar a oficinas administrativas al Ambulatorio de San Fermín y cederla? la casa de los maestros a la Consejería de Sanidad para crear allí el centro de salud? No es una cuestión de la que hemos hablado eh, y como digo yo creo que está vinculada a muchos futuribles y por tanto bueno, en todo caso eh, sería tener en cuenta si al final deberá se materializaran eh, estas cuestiones es cierto que desde el ayuntamiento eh, tenemos una falta de eh, espacio y eso nos lleva a tener alquilados muchos edificios en los que se ubican eh, servicios municipales a día de hoy, sería importante poder eh, centralizar Carlos en, en un punto, pero como digo, en todo caso esa cuestión, lo que creo que está eh, vinculada a... Eh, en... En primer lugar, a la adaptación como tal del edificio, que en estos momentos es un edificio eh, que está eh, utilizado para cuestiones sanitarias y que entiendo también que si la Generalitat opta por uh, llevarlo a otro punto es porque la rehabilitación, entiendo, comporta un desembolso económico importante. Bien, como no es todavía nada concreto, lo dejaremos para otra entrevista. Hemos hablado del tráfico en la ciudad, la importancia de la movilidad, pero hay otro asunto que también está pendiente y es el AVE, el El tren de alta velocidad tiene que llegar a la ciudad, la estación está en Matola... Y ya hay conexión. ¿O tienen ustedes planificado eh, cómo va a conectar eh, la ciudad de Elche con su estación del AVE? Porque es. el alcalde asegura que llegará en 2020. ¿Usted es tan optimista como el alcalde de que el AVE llegará en 2020? Bueno, yo lo que quiero es concreciones por parte del Ministerio de Fomento, porque lo cierto es que después de los últimos años hemos asistido a anuncios que después no se han ido cumpliendo. El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Maldoví, que estuvo además eh, este lunes aquí en Elche, realizó. Una pregunta parlamentaria sobre el caso del ave en particular para poder tener un conocimiento eh, exacto, una respuesta por parte del Ministerio de Fomento, primero a ese rodeo que se propone, porque eh, tenga que pasar primero ese ave por Alicante y segundo para conocer cuándo va a realizarse de verdad esa llegada. Yo participé en el año 2018 en esa prueba de las vías que lle llevamos a cabo y parecía ya una cosa inminente y lo cierto es que al final eh, se ha ido retrasando más de lo que estaba esperado. En cuanto a la conexión, tenemos previsto que el servicio de autobuses urbanos conecte con la estación del AVE. También tengo que decir que la Consellería tiene prevista la conexión de la estación con el resto de municipios de la comarca del Bajo de y de la Vega Baja con el servicio de autobuses. Así se lo solicitamos a la Consellería que las líneas que conectan nuestro municipio con eh, otras ciudades del entorno y con las que tenemos una relación eh, directa tuviera esa parada en la estación y así lo contempla el proyecto de servicios de que le llaman ELS Rodalí, ese servicio de, uh -huh. de autobús, está ya eh, previsto. Eh, nosotros hemos hecho pruebas en la propia estación, pues para garantizar que el aparcamiento pudiera coger esa llegada de los autobuses, ese movimiento por dentro de eh, esas dársenas y garantizar que estuviera. Ahora lo que nos falta es saber cuándo llegará, pero también los horarios previstos, porque a partir de esos horarios que se den nos permitirá a nosotros tener una planificación de cuándo saldrán esas salidas de, claro. desde Elche. ¿Habilitarán una línea especial para el AVE o todas las líneas llegarán? a la estación de Matola. No, eh, tenemos previsto que eh, exista esa conexión directa desde el término municipal. Será una línea la que conecte desde una el línea, término municipal. Una línea, pero ¿con cuántas paradas en el CHE? Está todavía eh, por definir esta cuestión. Sí que he contemplado ya desde hace un par de años contemplada esa conexión directa que aseguro digo, y solo está a falta de poder conocer el horario y por tanto saber cuántos autobuses tenemos que destinar a, a ese servicio dependiendo de la frecuencia que vaya a tener. Eso en, es importante. Este... ¿Hay autobuses para destinar a una nueva línea? Sí, autobuses. ¿Y, eh... ¿y qué autobuses son? ¿Los híbridos? ¿Los nuevos? No, ¿Los en es, antiguos? En, tenemos un, eh, siempre además de los que hay en, o, que están operando en la ciudad, contamos con autobuses de reserva, digamos, por pues, si pasa alguna cuestión. Y, por tanto, se trata de, de ajustar ¿no? los autobuses con los que, que existen las diferentes líneas. De hecho, eh, no están asignados todos los autobuses a una línea, sino que a lo largo del día se van moviendo según las demás demandas que tienen. Por ejemplo, las líneas que van a centros educativos se refuerzan a las entradas y salidas. Por eso digo, el sistema de autobús en realidad es un sistema vivo de manera diaria, pero eh, sí que pues eso, lo que necesitamos es conocer esas frecuencias. Pues lo ha dicho, lo ha aclarado muy bien. El equipo de gobierno ha puesto como prioridad la ordenación del tráfico, de la movilidad en, en la zona centro para 2020, pero eh, para luchar contra el cambio climático, pero hay otros factores externos a ustedes que también les han puesto como prioridad la política que van a realizar de cara al litoral en nuestras playas. El temporal Gloria ha puesto de manifiesto que los episodios de gota fría se van a suceder y que ustedes tienen un litoral que hay, eh, hay zonas muy castigadas por las construcciones que se han permitido en primera línea de playa. ¿La política en las playas la van a cambiar ustedes, esa gestión? ¿En la cumbre de París se vio alguna algún ejemplo, alguna medida de cómo deben ustedes... ...actuar sobre el litoral? No se habló específicamente en el litoral... ...sí que ese es un tema que nos afecta... ...en especial a la comunidad valenciana... ...es cierto que en el caso de Elche... Eh, ...no ha habido un urbanismo depredador... Eh, ...del territorio en el litoral... ...en los términos en los que lo ha hecho... ...en, en otros puntos de, de la costa valenciana... ...y en el conjunto de, de España... Yo creo que estos episodios, al final, son la prueba directa de la importancia de la ordenación en, en, del territorio en un punto tan vulnerable como es la costa. Hemos visto los daños que ha tenido sobre esas edificaciones que están a primera línea, sobre, por ejemplo, también el Hotel de Arenales. Ya conocen la postura de compromiso. Eh El Ministerio, de hecho, era muy reticente desde el principio a dar esa licencia y, al final, lo que hemos dicho es... Si se hubiera seguido la propuesta de compromiso de permutar ese terreno que ahora el hotel se hubiera construido en una parcela que no estuviera eh, en esa, ya no es que es primera línea, es que está casi metido, casi metido dentro del agua, eh, seguramente estaríamos hablando de un hotel que está ya levantado y el que se puede disfrutar en estos momentos. Por tanto, desde Compromiso siempre hemos hecho esa defensa de eh, una construcción sostenible, especialmente en la playa. Eh, eh, es cierto que es el el Ministerio de medio ambiente, a través de esa dirección general de costas, la que tiene eh, la potestad, digamos, de, de regular... Eh, cómo se gestiona eh, esa primera línea de playa pero eh, tenemos en nuestras manos eh, ese desarrollo del plan general de ordenación urbana y yo creo que ahí es básico garantizar que no se siga esa política de llevar a cabo esas construcciones en primera línea eh, por el deterioro que eso supone en, en nuestro litoral y por las propias afecciones que después tienen los vecinos y vecinas que viven estos entornos y que hemos podido ver estos días al final hablamos de que la eh, borrasca gloria tiene una afección eh, económica importante ...en nuestro municipio... Uh, ...el Ayuntamiento ahora va a solicitar... ...esas ayudas del Consejo... ...para poder reparar esos eh, espacios... Eh, ...que son públicos... ...pero es cierto que los propios vecinos... ...ahora están sufriendo estas consecuencias... ...y, eh, y yo creo que eh, es obvio... Eh, que tenemos que llevar a cabo una, un urbanismo ordenado y sostenible en todo este entorno. Y sobre todo los científicos aseguran que nuestro mejor aliado son nuestras dunas. Eh, ¿Ustedes van a ser mmm, a partir del próximo verano o a partir de 2020 más conservadores en, con nuestro sistema dunar? Bueno, de hecho, eh, estas cuestiones ya se regulan de, de manera eh, muy concreta por parte también de la Consellería de, de Medio Ambiente Y en este sentido eh, está prevista toda esa preservación, que desde luego el camino eh, que vamos a marcar desde el ayuntamiento siempre va a ir a, a sumar ¿no? y a mejorar esa conservación de un punto específicamente básico como es para la protección del litoral, como efectivamente son las dunas. Ayer en el Consejo de, de Medio Ambiente, cuando presentábamos este catálogo de biodiversidad que se presenta ahora después en una rueda de prensa, también se ponía de manifiesto eh, cómo ese cambio climático va a va a afectar de manera eh, especial al municipio de Elche, con ese aumento de las temperaturas, con ese aumento eh, de las precipitaciones eh, casi al doble de lo que estamos registrando de manera histórica en el municipio y además, por la experiencia de estos años, comprobamos que son precipitaciones que se dan eh, más concentradas en muy poco tiempo, lo que genera unos daños muy grandes sobre el territorio y eso nos obliga a tomar medidas determinantes para garantizar que podemos hacer frente a esas consecuencias del cambio climático sobre el que estamos luchando. ¿Qué medidas, ¿Qué medidas son las que van a tener que tomar para proteger este municipio de tantas riadas e inundaciones? Bueno, eh, por una parte eh, como digo, garantizar esa, ese desarrollo sostenible del municipio eh, que no, hab, no estamos hablando de un municipio que vaya a expandirse eh, de una manera eh, muy destacada en los siguientes años, sino que hay que pensar en un municipio compacto que preserva eh, el Camp de Elz, que pone especial énfasis en los espacios naturales y por eso también ahora estamos trabajando en la ampliación de la protección del Paraje Natural Municipal del Colegio de Galvany y también en esa declaración del pantano como Paraje Natural Municipal. Estos son eh, elementos principales ¿Pero cuándo llegará la declaración del paraje natural municipal para El Pantano? Llevan ya años. En este momento la Concejalía de Urbanismo se encuentra definiendo el mapa, digamos, de las sierras de la zona norte que va a quedar bajo esa figura de protección del paraje natural municipal. Es un trabajo que se está haciendo en coordinación con el Plan General de Ordenación Urbana y por eso bueno, pues la tramitación eh, lleva más tiempo. Pero bueno, sí que nos hemos reunido recientemente con ellos pues para, para trasladar también ¿no? la, la necesidad de que vayamos avanzando de manera más ágil. ...en esta declaración... ...que al final el caso del Claude Galván ...pone de manifiesto la importancia... ...de que se lleven a cabo estas figuras de protección... ...y que se lleve a cabo una labor de, de educación ambiental... ...que es básico para preservar estos territorios... ...no al final tener garantizado por ley... ...que, que tienen eh, esta conservación. La educación medioambiental... Eh, ...creo que es prioritaria... ...porque eh, no sé si ustedes ayer... ...en el Consejo de Medio Ambiente lo hablaron... ...pero los vertidos ilegales... ...no los han podido frenar... Hay conductas muy incívicas en ese aspecto. Efectivamente, el concejal de limpieza, actor Díaz, mi compañero, explicaba eh, esta semana ¿no? cómo eh, seguían proliferando esos eh, vertederos incontrolados de personas que al final eh, eh, vamos, eh, están yendo absolutamente contra el resto de vecinos y vecinas de este municipio que eh, tiramos nuestros residuos al, al punto que pertoca. En esto, además de una parte importantísima de educación, eh, también creo que es importante Es importante que se ponga en marcha esa nueva contrata de limpieza en el municipio, que asegure también esas brigadas rurales, esa mejora y facilitar también los puntos de, de recogida de restos de poda, pero también de, en general de residuos por parte de los vecinos y, y vecinas del Camp Nels. Sí que es cierto eso, que, que no solo puede valer en mejora del servicio, tiene que haber una mejora de la conducta ciudadana, desde luego. ¿Cuánto tardará? En adjudicarse la contrata de limpieza porque es un eje fundamental para ustedes es la sostenibilidad de este municipio porque la, la actual es obsoleta Las previsiones es que este año pueda estar adjudicada dentro de unos meses, ahora están en ese eh, periodo de contratación precisamente pero lo cierto es que es la contrata eh, más grande del Ayuntamiento de Elche y por tanto los tiempos son pues eh, lentos porque hay muchas ofertas, además las ofertas son muy complejas, hay que estudiarlas pero sí que la previsión es que eh, a mitad de año más o menos, podamos contar ya con el adjudicatario para que ese año esté uh -huh. en marcha ya esa nueva contrata. ¿Y esta nueva contrata va a mejorar la gestión de los residuos urbanos, de los vertederos que tenemos legalizados, como la planta de la Sierra de Scremats o el vertedero de Ferriol? Sí, bueno, de hecho en el caso de la planta de Scremats se han llevado ya unas obras de mejora que bueno, se han podido ver los resultados desde el pasado verano de 2019 y demuestran que sí que las inversiones que se hacen mejoran el tratamiento de los residuos que se están llevando hasta esta planta que no ha superado además los límites que estaban marcados sí que ha registrado unas, eh, unos incrementos vinculados precisamente a los desperfectos generados por la DANA en el mes de septiembre pero en todo caso que no ha superado ese límite establecido de residuos que puede comportar en todo caso lo importante es que en origen se haga esa separación de los residuos y por eso esa nueva contrata va a llevar a cabo la aparejada, la introducción progresiva del quinto contenedor de materia orgánica va también a, a darle un giro, a modernizar el servicio en el sentido de que eh, la recogida en el contenedor se pueda hacer eh, no de una manera fija, sino cuando realmente sea necesario, a veces será con una frecuencia menor de la actual porque el contenedor se llena antes y a veces será un poquito después porque no tenemos un contenedor que esté lleno. Entonces, son parámetros importantes, como digo, sobre todo esa eh, separación eh, original de los residuos uh -huh. para que el resultado que después se lleve a cabo en la planta sea todavía mejor. Pues estamos hablando de cómo están ustedes ordenando el municipio y hay un, un hecho que la pasada semana eh, vino el director general de Urbanismo para decir que hay una nueva ley del suelo que va a... Um, legalizar las construcciones ilegales. Eh, ¿Es sostenible regularizar las construcciones ilegales del municipio? Sí, de hecho es el, el objetivo básico es ese. En estos momentos tenemos muchas construcciones ilegales en, en el Camp Nelts que no cuentan con las medidas básicas y que están teniendo un impacto en el territorio. La realidad es que hay dos opciones muy claras. O se derriban todas esas casas o se lleva a cabo este proceso de legalización que exige a esos propietarios que lleven a cabo eh, inversiones básicas como garantizar el acceso rodado a esas viviendas, que haya una depuración de, eh, en esas eh, propias casas y, por tanto, son elementos básicos que tendrían que tener... Eh, Y esas construcciones y que en ese proceso de regularización lo que vamos a conseguir es que cuenten con ellos y dejen de tener ese impacto que en estos momentos están teniendo sobre eh, el territorio. Por tanto, yo entiendo, de hecho es un tema que comentábamos en el, en el acto que teníamos esta semana con con Joan Maldoví, yo entiendo la frustración de las personas que... Eh, eh, han tramitado las licencias de sus casas eh, eh, y tienen eh, eh, toda esa legalidad para sus viviendas eh, que ven que ahora se haga este proceso pero lo que queremos explicar es que lo que se busca precisamente es que el impacto que en estos momentos están teniendo esas casas sobre el territorio deje de ser tal y pueda mejorar, como digo, con cuestiones como esa vinculadas a la gestión de los residuos a la depuración de las propias casas Van a, así será como consigan desde luego eh, la, la licencia eh, en estos momentos Bueno, no hay mucho tiempo para más y hay muchos más asuntos Lo ha comentado en rueda de prensa en cuestión de media hora, usted va a presentar el catálogo de la biodiversidad. Eh, ¿Cuál es, ¿Me podría de, definir cuál es el nivel de biodiversidad que tenemos en este municipio, la riqueza, es una riqueza ecológica. Es una riqueza importante en el caso de la flora, por ejemplo, porque hablamos de endemismos eh, y eso nos hace particularmente importantes desde el punto de vista de la diversidad. También en el ámbito de, de la fauna eh, hablamos de 33 especies de mamíferos. Eh, ¿Por todo el municipio, por todos los espacios naturales o, sí, o en el pantano solo? No, En general, vamos a presentar dos cuestiones. Una es la revisión del catálogo de biodiversidad del conjunto del municipio y luego después en concreto, que estos datos son más actualizados, del estudio de biodiversidad del pantano que hacemos con la Universidad Miguel Hernández. En el catálogo de biodiversidad se incluye también esa nutria del pantano que se avistaba ya hace dos años, también una cabra montés que encontrábamos en este punto después hablaremos en el caso concreto del pantano hay un, una sorpresa por un avistamiento de un ejemplar eh, este año y eh, la importancia al final eh, de proteger nuestra biodiversidad reside en que la diversidad hace posible la vida en los términos en los que la conocemos actualmente y por eso a nivel mundial que se están registrando eh, muchas especies amenazadas hay que eh, tomar en consideración la importancia de preservar estas especies para el funcionamiento del ecosistema en general. En el caso de nuestro municipio tenemos eh, especies que están amenazadas, hablamos también por ejemplo de la cerceta eh, Y es importante que, como digo, eh, sigamos con la conservación de estos espacios naturales para garantizar esa riqueza de flora y fauna. Pues estaremos atentos para ver qué sorpresa, qué avistamiento se ha producido en el pantano. Eh, otra cuestión. Hoy también, y hablamos de su agenda política de hoy, porque también tienen previsto recibir a una delegación de Mauritania. Que, ¿Por qué? visitan Elche. Bueno, se trata de una persona que en estos momentos se encontraba un representante eh, de una localidad de Mauritania que se encontraba en estos momentos cerca de Elche y que tiene interés en conocer la gestión de nuestro municipio. También ellos tienen un patrimonio histórico importante y quiere tener conocimiento de cómo se está llevando a cabo esa gestión por parte del Ayuntamiento de Elche y por tanto, pues encantadísimos También. los vamos a recibir para poder eh, trasladar y Compartir todas las experiencias posibles. Qué pena, porque no hay tiempo para hablar de, precisamente de la gestión de nuestros patrimonios. El Palmeral, eh, que es otra asignatura pendiente. Y el Misteri. Eh, el Misteri, eh, usted es patrona del Misteri como concejal. Eh, Han, han emprendido una campaña novedosa y es esa campaña de, de búsqueda de socioprotector. ¿Cómo está yendo? Pues está yendo muy bien. El pasado sábado pusimos en marcha una jornada de puertas abiertas de la Casa de la Festa para acercar el edificio a toda la ciudadanía que conozca el material que hay vinculado al misterio el vestuario, los carteles eh, los cuadros, eh, los, las réplicas de los aparatos aéreos, que hay una réplica de la Magrana. Hay muchas personas que no lo saben y eh, fue muy satisfactoria porque encontramos a muchísima gente interesada en conocer ¿no? todo aquello que hay detrás de la Festa Le llamábamos, de hecho, la jornada El misterio entre Bambalinas. Eh, y eh, pues eso nos servía también para poner en valor esa figura del protector o protectora del Misteri, que es una campaña que hemos puesto en marcha, porque más allá de las aportaciones públicas que recibe el Misteri todos los años, eh, esperamos que haya esa financiación de particulares que aseguren que podamos llevar a cabo más actuaciones de conservación de la Festa. Ese dinero va a ser empleado para cuestiones como la adaptación de espacios de Santa María a personas con movilidad reducida para que puedan ver el misterio. También actividades de, de formación de la escolanía y de la capella. Por tanto, como digo, seguir ampliando ese trabajo de salvaguarda que se hace de la festa. Pero con esa campaña los representantes eh, políticos nos lanzan un mensaje y es que no se han conseguido el apoyo institucional suficiente para eh, un patrimonio de la humanidad como es el misterio. Es un fracaso. Por tanto... No, nosotros lo que decimos es que las, el, las aportaciones de administraciones públicas eh, están aseguradas. De hecho, el Ayuntamiento de Elche... Pero no son suficientes... Digamos, sí, que la, di, en esta di, digamos que esta financiación que buscamos de particulares lo que busca en todo caso es eh, que en el caso de que las aportaciones privadas de empresas que existen actualmente pues sufrirán algún tipo de contratiempo tener aseguradas esas aportaciones que se están llevando a cabo en estos momentos y en todo caso, como digo, ampliar la actividad. Sí que es importante destacar que el Ayuntamiento de Elche al final es el quien realiza la aportación más grande de más de 100.000 euros. La Generalitat Valenciana también y lo que le hemos reclamado desde Compromís a entidades como la Diputación de Alicante ¿Es que puedan hacer una aportación mayor para un bien como es el misterio y que es patrimonio de la humanidad? Pues no queda tiempo para más. Y hay que, ¿Qué le parece las crisis de la oposición en eh, lo que hemos vivido? Cómo, ¿Cómo está la oposición? Porque Pablo Ruz, el líder del grupo mayoritario, ha tendido la mano al equipo de gobierno, es muy crítico con ustedes, dicen que están implantados en la propaganda y en vender humo, que no hacen nada, que someten a los proyectos a una paralización absoluta y que él al menos eh, pues, está dispuesto a reunirse con ustedes para concretar cinco de esas 80 medidas que anunciaron en el plan estratégico para conseguir eh, avanzar con ellas. Nosotros estamos siempre dispuestos a sentarnos con todos los grupos municipales para avanzar en la gestión de este municipio. En todo caso, sí que quiero decirle al señor Ruth que por mucho que repita esa cuestión no se va a convertir en verdad. De hecho, eh, las obras de edifican están en marcha, esa patronización de la corredora ya eh, está en su fase de contratación como el resto de los 18 millones vinculados a inversiones financieramente sostenibles de actuaciones de mejora de la ciudad que los procesos de contratación ya han empezado y que se aprobaron los pliegos antes del 31 de diciembre del pasado año. Esos trabajos del Plan General de Ordenación Urbana y por tanto yo creo que para eh, trabajar en realidad por el bien de la ciudadanía del Elche lo que hay que hacer es dejar de hacer estos discursos apocalípticos que no tienen credibilidad porque se acaban cuando uno ve que las obras del, eh, están empezando y eh, desde luego lo que le invitamos es a, de una manera práctica a todas aquellas aportaciones reales que tenga y concretas que esas no las conocemos porque él habla eh, mucho de, de los procesos pero no de las aportaciones que hace el Partido Popular en concreto, en todo caso estamos encantados de escucharle cuando sea necesario y en cuanto a las dispuestas A las disputas del resto de grupos de la oposición Yo la verdad es que no me gusta entrar de manera especial ¿no? en, en los procesos internos de, de cada partido, pero sí que me hacen poner en valor, por ejemplo, procesos como los que tenemos en Compromís, de esos procesos de primarias abiertas, no solo a cabeza de lista, sino al resto de la lista, en los que participan no solo los militantes, sino toda la ciudadanía, y que eso permite que las decisiones sean transparentes, que sean compartidas y que se eviten disputas como las que estos partidos viven en estos momentos. Pues Esther Díez muchas gracias por explicarnos. Nos hemos excedido del tiempo, pero lo merecía porque teníamos ese plan de movilidad esa cumbre mundial que a la que asistió ustedes eh, representando al municipio de Elche para poner en valor o para eh, intercambiar experiencias de las políticas locales que se deben implementar para hacer frente a esta crisis climática. Gracias. Muchas gracias. Tele Elche Radio Marca 101.4 la radio de Elche. Hoy es el día de los enamorados. San Valentín en Teleelge, Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados.teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca.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 Este San Valentín, demostrarle tu amor será el mejor regalo. En Magic Sexualité, nuestra especialidad son los amantes. Por ese motivo, encontrarás todo lo que necesitas para el Día de los Enamorados. Magic Sexualité, tu tienda erótica. Visítanos en Elche, en Avenida de la Libertad 100 y Alicante, General NACI 12. Te esperamos. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. La información más completa en el 101.4 Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan tres minutos para llegar a las diez en punto de la mañana. Tenemos casi diez grados de temperatura y les contamos eh, si hemos hablado de la crisis climática tenemos que hablar de otra crisis, la sanitaria. Y es que en Elche hay una empresa, Genetic Analysis Strategies, afincada en el CEI, en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, que ha creado el primer kit de detección rápida del coronavirus, esa enfermedad que ha puesto en alerta a todos los países por los contagios que se producen y porque aún se desconoce el origen de esta neumonía que ha infectado a miles de personas en China, en Wuhan, el lugar donde apareció el primer brote. Debido a esta alerta mundial y a la alarma que está causando esta crisis sanitaria, no es de extrañar la importancia de este kit el primero en estar operativo para detectar el coronavirus. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del hilo telefónico, precisamente al director técnico de la empresa, él es el doctor Antonio Martínez Murcia, y además es profesor en la Universidad Miguel Hernández. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bien, pues, antes que nada, antes de hablar de cómo han llevado ustedes a cabo este equipo, en qué consiste, me gustaría saber eh, qué conocen, El coronavirus, ¿qué se sabe de él? Bueno, ¿qué se sabe? Es una pregunta demasiado difícil. difícil porque se sabe poco. Es decir, es un brote que se origina en diciembre pasado y tiene similitudes con virus, que, en fin, los coronavirus, que es un gran grupo de virus, pero de cómo se mueve y etcétera, pues todavía se barajan pocas, pocos datos. Es decir, eh, sabemos que los orígenes son pues, los murciélagos y animales similares y que debe haber algún vehículo transmisor desde ellos hasta humanos que para hacer una zoonosis y también podemos saber que tiene una gran capacidad de transmisión, pues lo demuestran los números de la epidemia. Pero, pero bueno, eh, bueno, y por supuesto sabemos cuestiones moleculares, ¿no? El genoma se han secuenciado unos 20 o más, y en fin, pues están los científicos virólogos eh, detrás de ello. Por, por eso se le teme, porque se desconoce cómo se comporta. Sí, bueno, a ver, es que la microbiología es muy, en general, muy desconocida. Es decir, nosotros eh, solamente conocemos, los microbios conocemos solamente el 5% de la diversidad que existe. Es, tenemos que estar preparados para que ocurra esto con una frecuencia pues como estamos viendo es decir, habrá muchos patógenos que no hemos descrito todavía, ¿no? Lo que sí que le puedo garantizar es que como conforme avanza la tecnología, la capacidad de respuesta para el control de posibles brotes nuevos de individuos de, de nuevos pues es, es muy alta, es muy elevada y cada vez más de hecho, lo que usted presenta hoy es un ejemplo de ello, esta empresa lo que es capaz es de eh, empaquetar tecnología para detectar el virus. Eh, por, por cierto, tengo que explicar que es tecnología para profesionales, no es un kit de diagnóstico para de uso doméstico, uh -huh. como un test de embarazo ni nada de esto. Es un kit para profesionales de genética, laboratorios especializados y autorizados para muestras humanas. Entonces, la capacidad de poder responder con, con esta velocidad, pues, eh, en fin, nos debe de, de, de, de tener un poco, eh, bueno, si no, relajados, tranquilizados, ¿no? Efectivamente, eh, epidemias van a, han habido muchísimas en la historia de la microbiología y van a seguir habiendo. Bueno, ¿eh? tenemos una eh, que ya es común, pero también yo creo que puede ser igual o peor que el coronavirus, que es la gripe, mata muchas más personas al eh, año en España. Efectivamente, efectivamente, muy buen apunte, apunte, porque eh, de hecho la gripe nos debería de preocupar más en términos numéricos. Eh, bueno, no recuerdo las cifras exactas, el otro día los estuve viendo, pero bueno, memorizo estas cosas. Y efectivamente es más preocupante. Eh, por supuesto en España en este momento es más preocupante. Creo que estamos hablando de miles de personas, eh, en fin, una, en una campaña de gripe. Entonces, pues claro, eh, esto lo tenemos a diario. Lo que pasa es que tiene usted razón, lo desconocido es lo que causa más... Eh, sensación de peligro. Claro, Pero vamos, que... dentro dentro de poco tiempo usted misma verá que y los que nos escuchan. ...verán que se sabrá muchísimo... Por... ...y lo importante es eso... ...que ahora somos capaces de saber muchísimo en poco tiempo... ...antes tardaba mucho más tiempo... ...por eso nosotros ponemos en un pedestal... ...a los microbiólogos, a los investigadores... ...porque ustedes hacen ese trabajo... ...el de conocer, es importante... ...pero eh, esta empresa... ...la que usted eh, dirige... Eh, ...se ha convertido... ...bueno, los hemos puesto en el foco mundial... ...porque han sido los primeros... ...en crear ese kit de detención... M, ...rápida de la enfermedad... ...de cuánto tiempo estamos hablando... ...con ese kit. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de, de, de lo que el kit... Bueno, del desarrollo del kit... Mire, nos, nuestra empresa es que está especializada precisamente... ...en responder con esta velocidad a técnicas genéticas. Uh -huh. Las técnicas genéticas no las hemos inventado nosotros... ...hay que ser honestos y aclarar esta cuestión. Lo que somos capaces es de, de diseñar eh, sondas, digamos... ...moléculas que detectan específicamente un virus... ...con mucha velocidad y tenemos un conocimiento pues muy especializado en este tipo de actividad, de tal modo que respondemos con mucha velocidad. Entonces, nosotros cuando el 7 de enero, creo recordar, el primer genoma que se publicó, pues no teníamos suficiente material para empezar a hacer estas moléculas que le digo que son específicas para detectar el virus y montar un, un test de, de detección. Pero poco después, eh, digamos 12 o 15 días después, ya aparecieron más, bastantes más genomas eh, publicados, de, aislados, de nuevos, etc. Y con ese material, con esa información, información e informática, eh, no, no me refiero a material biológico, ya pudimos eh, desarrollar el kit que lo hicimos pues en una semana y media, eh, porque una vez sintetizados todos los reactivos, pues eh, tenemos que validar, calibrar, etcétera, y este kit pues esta semana mismo ya se ha distribuido a muchos, bueno, muchos, algunos países del mundo, Oriente Medio, Emiratos, eh, China, eh, en fin, eh, Jordania, en algunos países que nos han demandado y ahora tenemos más pedidos, ¿no? Eh, eh, precisamente lo, lo que nos gusta de, de, de esta actividad... ...de poder distribuir es que esa misma, esos mismos ensayos... ...nos van a servir para, para, para aumentar la validación diagnóstica... ...de nuestros reactivos, dígame. No, no, era lo que... ¿Quién le pide? ¿Quién está demandando este kit? ¿Los gobiernos? Bueno, nosotros en cada país tenemos un distribuidor... ...que se encarga de, fin de distribuir, como haga redundancia... Eh, los productos. Entonces ellos, pues claro, no nos dicen quiénes son los que les piden eh, los, los esto. Pero yo entiendo que son entidades gubernamentales algunas con los que ensayarán en paralelo con sus técnicas para tratar de evaluar la cuestión y también eh, laboratorios privados que hacen eh, screening, es decir, eh, ensayan con con muestras humanas. Eh, pero, u ustedes también sacaron otro kit eh, que fue el, para detectar el virus Zika. Esto significa eh, que están, bueno, a la orden del día. Eh, eh, eh, el, este, ¿Este en concreto está teniendo mejor respuesta que el kit del Zika en, en cuanto a, a la comercialización? Sí, me imagino que usted se refiere a comercialización. Uh -huh. Mire, eh, nosotros eh, tenemos muchísimos... Uh, kits para muchísimos patógenos lo que pasa es que claro, resaltan a la opinión pública, o sea, se conocen más los que más eh, en fin, eh, emergencia han causado, ¿no?, sí. estos patógenos que causan emergencia son los que salen a los medios y por tanto ustedes conocen más pero tenemos muchísimos más y más importantes que estos Entonces, en el Zika, pues efectivamente eh, fue menor, la... es otro tipo de enfermedad, otro tipo de situación y el impacto fue menor, ¿no? es decir, fue muy fácil de atajar, muy, muy fácil de controlar y evidentemente, pues, no, sí que se comercializó, pero no a este nivel, desde luego, en este caso hay una emergencia, una subida exponencial, ¿no? de, de, de, de la alarma, ¿no?, y por tanto… Eh, fente, eh, eh, además, nosotros es que ahora tenemos muchísimo más red comercial que antes. Somos una empresa joven eh, y, y, por tanto, el crecimiento desde hace unos años se ha notado bastante. Claro, eso es lo que quería preguntarle. Eh, ¿Siguen ustedes todavía en el CEI? Eh, ¿Algún sí, día sí, saltarán sí. de esas instalaciones o están cómodos? Sí. Bueno, vamos a ver. Mire, esta, esta empresa se creó con, en, en Orihuela, es decir, son, son los socios o medio dentro de Orihuela, pero siempre fue instalada en Elche. Primero. Eh, éramos una spin-off de la Universidad de Miguel Hernández eh, en el parque científico de la universidad y después egresó de la universidad y nos trasladamos al CEI de Elche y donde estamos perfectamente, en este momento no tenemos ningún plan eh, respecto a otros cambios. Eh, pero vamos, yo confío que en el futuro efectivamente pues, la empresa necesite eh, de más instalación. Eh, evidentemente usted sabe que el CEI de Elche es una incubadora de empresas sí. y por tanto... Lógicamente hay unas limitaciones de espacio. Por tanto, eh, confío que si algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo siguen hacia adelante, que van más allá de lo que estamos hablando, son proyectos que tenemos con países europeos, eh, programas de la Unión Europea y la fabricación de, de aparatos también para la detección um, un poco más eh, hacia la, el control doméstico de, de, de, uh -huh. de las infecciones pues en ese caso sí que vamos a necesitar de instalaciones más grandes. O sea, ustedes eh, se han especializado solo en las infecciones. Eh, ¿Podrían dar un salto aún más importante y, por qué no, un kit para detectar antes de que se eh, pronuncie o de se desarrolle el cáncer, por ejemplo? Bueno, esto, esto, esto ya está. ¿eh? Hay empresas hmm. que se especializan precisamente en genética relacionada con la oncología. Nosotros... También podemos, pero la verdad es que el destino es un poco... El, el hecho de que nosotros hayamos eh, especializado más en microbiología es por mi culpa, es decir, un poco mi carrera, ha sido siempre eh, el estudio genético en microorganismos y, y, y entonces por eso estamos más dentro de esto. Pero tenemos capacidad para, efectivamente, para tratar de... Incluso también eh, tenemos eh, métodos para... Eh, ...investigar o detectar anomalías en plantas, en animales... ...es decir, eh, trabajamos mucho en veterinaria... Eh, ...y no solamente con infecciones, ¿vale? O sea, es una empresa de base tecnológica con mucho futuro. Es una empresa de genética y usted sabe que la genética... ...está en todo lo que se mueve, para decirlo de una forma que se entienda. Y tenemos un microbiólogo de Elche, como es Francis Mojica, ...que supongo que lo tendrán ustedes también como referente... Francis eh, fue eh, compañero mío durante muchos años en la facultad de medicina es, aparte de colega, amigo y claro, él, hizo un descubrimiento impresionante y en fin, él, yo me descubro, lo admiro muchísimo ya había previsto, personalmente había previsto que el, el éxito que iba a tener todo lo que estaba haciendo porque lo presentaba en nuestro departamento cada seminario que hacía, etc. y por supuesto lo tenemos con referente. pero claro, el trabajo de Francis Mojica, Martín de Mojica Es, ...es distinto del nuestro... Él hace hacer una ciencia muy básica... ...muy importante... ...que va a tener un mérito en el futuro... ...impresionante, lo anticipo. Y ustedes la implementan... Eh, ...ustedes es más una ciencia aplicada. Sí, nosotros... ...yo me he dedicado... ...a ciencia básica también... ...toda mi carrera... ...en este caso lo que hemos considerado... ...que era muy importante transferir tecnología... ...y ahora pues estamos tratando... ...de reciclar esa inversión... ...que hace el contribuyente en I+D en este país y, y entonces pues la creación de una empresa permite transferir con facilidad transferir con bastante profundidad tecnología y por tanto ustedes se benefician de esta inversión que hicieron, además creamos puestos de trabajo, quizá ahora tengo menos tiempo para publicar en revistas de ciencia básica pero mi satisfacción reside más bien en la creación de puestos de trabajo, somos 10 personas quienes trabajan aquí, aparte de de mi colaboración como, como ya le como ya he dicho anteriormente y por tanto también eso es importante es decir, mm -hmm. es otra forma de hacer ciencia, sí Pues yo les tengo que agradecer que sacrifique sus éxitos académicos por el bien de la humanidad Muchas gracias Antonio Martínez Murcia, Muy director amable, Muchísimas gracias, un saludo Hasta luego, Hasta luego.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 Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestra señal de Teleelch. A partir de las 10 ya saben que conectamos con la señal de Teleelch, ya que nuestros oyentes de Teleelch en Radio Marca, aquí en el 101.4, se tienen que sumar a los telespectadores de Teleelch para continuar aquí en nuestro programa La Glorieta, en esta segunda hora. En la primera hora hemos hablado de dos crisis importantes... ...la climática y la sanitaria... ...la climática con la portavoz de Compromís, Esther Diez, ...porque ella es la que lleva las competencias de movilidad... ...y sostenibilidad en este municipio y al fin y al cabo... De ella es responsabilidad todas las medidas y las políticas que se deben aplicar para conseguir ese objetivo que Elche sea capital verde europea. Y acabamos de despedir también al director eh, técnico de la empresa Genetic Analysis que se ha puesto eh, en la actualidad debido a que ha sido la primera empresa de base tecnológica ...que ha podido crear el primer kit para la detección rápida del coronavirus... ...que ya saben ustedes que hay alerta mundial por el contagio de este patógeno... ...que poco se sabe de su comportamiento y ahí eh, la importancia y la preocupación... ...de todos los científicos por atajar esta, este brote infeccioso... ...y continuaremos ahora con la ronda de noticias... ...y en la recta final con la última de las entrevistas... ...ya hemos dicho que hablaremos de esa gala lírica... ...que la hija de Montserrat Caballé... ...va a ofrecer junto a otros barítonos, eh, tenores... ...y otros cantantes, mañana viernes... ...por la tarde-noche en el Gran Teatro... ...una gala lírica donde vamos a escuchar Zarzuela con un objetivo benéfico y es ayudar a los proyectos de Manos Unidas. Manos Unidas es una asociación católica que desde hace décadas pues, trabaja en el desarrollo y en la cooperación de los pueblos y ciudades más necesitadas de lo que llamamos el Tercer Mundo. Y antes de nada, pues vamos a dedicar ahora, después de haber cerrado las secciones musicales, vamos a dedicar ahora los próximos dos minutos a la música de nuestra efemérides de hoy, porque un 6 de febrero nació la cantante cubana María Teresa Vera, quien se hizo famosa por ese dúo que formó con Rafael Cequeira. Ambos transmitieron cómo el bolero no se puede cantar, sino sufrir. Te importa que te ame si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día déjanos ya, hoy represento el pasado. 1.4 Teleelch Radio Marca Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero Capitán Antonio Mena 117 Elche, un recuerdo para toda la vida La Glorieta con Rosemary Alonso Bien, pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Iciar Martínez. Eh, muy buenos días, Iciar. Buenos días. Echas de menos tu sintonía, ¿verdad? Eso es. Venga. ya. vamos a ponerte a tono. Con ella comienzas las noticias. Venga, pues vamos allá. Primero vamos a hablar de Hacienda porque el Ayuntamiento y Pymes han conseguido que Hacienda devuelva a los propietarios de los nuevos pisos del barrio de San Antón el IVA de las subvenciones que recibieron en su día. Los vecinos del primer bloque recibirán algo más de 3.000 euros cada uno, mientras que los del segundo edificio entre 3.200 y 4.500 euros. Esto supone un ahorro adicional de más de 670.000 euros. Lo comentaba ayer la edil de Hacienda. Señora, le escuchamos. Esto supone, en definitiva, un ahorro total de 670.000 euros para los vecinos de ambos edificios. Se trata de una buena noticia principalmente porque supone un tratamiento fiscal más justo para una política de vivienda orientada a la rehabilitación urbana de barrios vulnerables y que es fruto del trabajo constante del Ayuntamiento y de la empresa municipal Pimesa en defensa de ese tratamiento fiscal más equitativo. Y en cuanto a sanidad y ante las quejas de los vecinos sobre la calidad asistencial y esperas de los centros de salud pertenecientes al Alvina Lopo Salud, como son el Toscar o Doctor Sapena, pues la Federación de Asociaciones Vecinales ha elaborado un cuestionario de satisfacción entre 336 vecinos. Bien, pues el 41% ha suspendido la calidad asistencial y el trato recibido, el 52% de los encuestados espera, dice, más de una semana desde que solicita la cita hasta que es atendido, y el 73% considera que el tiempo recibido consulta es insuficiente, se les queda corto. Los encuestados han puesto un 7 de nota media al personal sanitario por la entrega en su asistencia y el 67% aprueba su trabajo y labor. Además del 76% de los encuestados dice que acude a su centro de salud una vez al mes de media. La FAB ha solicitado una reunión con los responsables del hospital del Vinalopó, pero sin respuesta, se dicen que ya en noviembre enviaron un escrito tanto a consejería como a los sindicatos médicos para tomar medidas ante la falta de personal y la, los tiempos de espera, pero también sin respuesta. Según la FAP eh, y los vecinos que han optado por movilizarse y emprender acciones reivindicativas... ...el lunes han hecho un llamamiento para unir fuerzas a las puertas de salud, del Centro de Salud del de Toscar... ...el próximo lunes a las 10 de la mañana para exigir medidas eficaces a los problemas sanitarios. Bueno, pues más reivindicaciones, uh -huh. ¿no? una larga lista... Y hoy en cuanto a salud también tenemos alguna novedad y es que comienza FACO, comienza ese certamen el Congreso Internacional de oftalmología uno de los más importantes y más de 1.300 asistentes van a conocer pues de primera mano las últimas tendencias e innovaciones aplicadas a la cirugía FACO refractiva. Este año que además destaca la irrupción de la inteligencia artificial según pues, nos comentó el director del Congreso, Fernando Soler. Y más noticias para hoy porque el balance de la Feria Internacional de turismo que se celebró hace unas semanas en la que el Chacudío bajo el paraguas de Costa Blanca va a ser el tema de actualidad del de análisis eh, y hoy tenemos una larga lista de de previsiones se va a hablar de educación la concejal de de educación eh, nos ha citado eh, hoy uh -huh. mismo a las puertas de pero de hay alcaldía. una que es muy atractiva que me gustaría estar no sé si te toca la de la concejal de medio ambiente este diez que ha estado aquí eso es os va a decir una sorpresa hay un mamífero nuevo en el pantano de Elche pues, ¿sí? Te acuerdas que hace dos años se ha visto la nutria Ajá. en el embalse, pues ahora hay un un mamífero eh, terrestre. Pero te lo ha dicho aquí, ¿cuál era? Sí, ah, sí. Entonces ya tienes Pero, la. Como, la es una <risa> como es una sorpresa, te la dejo para que la digas. Vale, es vale. precioso el animal. <risa> Te la dejo para... de la familia de los felinos. Te la dejo para que la digas a la una del, es. a la una del mediodía. Pues a la una del si mediodía. Es que tenemos especies, especies de animales que algunos están amenazados en peligro de extinción, tanto en el pantano, en el hondo, tenemos en el cruz de Galván. La verdad es que tenemos una riqueza eh, ecológica importantísima y por eso van a presentar ese catálogo de biodiversidad del pues municipio. ahí estaremos. Y nada, hoy también tenemos... A las diez y media, te toca esa rueda de prensa, sí, ¿no? Ahora, ahora en salir me voy, por allá. <risa> por eso tienes prisa. <risa> Venga, va. Bueno, nada, y, y hoy también tenemos eh, política con el Partido Popular, que también nos ha convocado, también tenemos un consejo de discapacidad, que se va a celebrar en el centro de congresos, y también una visita al comedor social, al Taufik, así que hoy, como decimos, la lista de previsiones es muy larga, Ros. También hay un representante del gobierno de Mauritania, eso que hoy. quiere interesarse, que nos ha, nos ha comentado... La... A portavoz de compromis que viene porque quiere interesarse de cómo estamos gestionando nuestros patrimonios históricos vaya porque parece que en su ciudad también tienen riqueza pues muchas gracias Iciar, a la una Eso aquí. Es. como decíamos a la una volvemos con todas estas noticias y más con el nombre de ese mamífero en el <risa> pantano así que les esperamos a todos Bien, pues ya saben que a la una vuelve Iciar Martínez, eh, que también las noticias las colgamos en teleelch.es y que esta noche con todas las imágenes de nuestro informativo Telenit. Nosotros continuamos esta ronda de noticias cambiando de sintonía porque ahora nos vamos con nuestro compañero Paco Gómez para que nos cuente la actualidad del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días Paco. Hola, buenos días. Gran expectación ayer en el primer entrenamiento semanal en el polideportivo Altavix, en muchos aficionados pendientes de los nuevos, sobre todo de Jonatas de Jesús, que demostró que viene... En buena forma, otra cosa es los minutos de competición. Lleva desde el mes de agosto sin competir, pero ayer se le vio ya haciendo lo que mejor sabe, marcando goles en el entrenamiento. Hoy precisamente será presentado él y sus otros tres compañeros, los cuatro refuerzos del mercado invernal. Jonatas, Víctor Rodríguez, que por cierto ayer se quedó en el gimnasio con unas molestias, además de Escriche y Josema. El que ayer sí estuvo en el entrenamiento es Iván Sánchez que a pesar de que en teoría no llegaría tiempo para el partido frente al Lugo ayer realizó un entrenamiento con el resto de compañeros y es que el equipo se prepara para el choque frente al Lugo el próximo domingo a las seis y cuarto en el Ancho Carro con el objetivo de conseguir la tercera victoria consecutiva y defender esa quinta plaza que le da derecho a jugar el playoff. Destacar por su parte que la directora general Patricia Rodríguez ayer eh, confirmó que el Elche Su límite salarial en mil euros tras el mercado invernal. El club cumplió con la liga en la partida de ventas gracias a los traspasos de Gonzalo Villar, un millón de euros. Ingresa al club por parte de la Roma y Yacin Casmi, 300.000, lo que le costó. Por ello, lo ha vendido al Rayo Vallecano, pero sobre todo también se han podido hacer estos fichajes. Gracias a la aportación adicional por valor de 1.100.000 euros por parte de Cristian Bragarnik. Patricia Rodríguez. Entonces, se, con la venta de Gonzalo eh, y la venta de Yasin hemos llegado a arreglar esa parte y luego, además, eh, se ha hecho una aportación adicional de un millón cien mil euros y una, que ha contado el 50% para el límite y, además, eh, gracias al partido de Copa contra el Atlético y algún otro ingreso que hemos podido hacer adicional, hemos conseguido llegar hasta el límite que os decía del millón, de los cinco millones seiscientos. Eso es, eso es. Ha habido traspasos, un depósito de 1.000.000 euros y luego se han generado nuevos ingresos que se han documentado a la Liga para, para ese incremento. Por cierto que el Elche con este eh, aumento de algo más de medio millón de euros solo ascendería una posición en el ranking de los presupuestos para confeccionar plantillas. Antes de comenzar la liga era el quinto presupuesto más bajo, ahora sería el sexto. Una Patricia Rodríguez que ha defendido el hecho de que el nuevo dueño, Bragarnik todavía no haya sido presentado eh, ante su afición. Ha dicho que está demostrando con hechos que está trabajando por y para el Elche Club de Fútbol en relación al tema del mercado invernal. La directora general considera que la plantilla de Pacheta sale reforzada de este mercado invernal y mantiene que el primer objetivo en lo deportivo es conseguir... La permanencia y llegar a los 50 puntos. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca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 De su estilo, su forma de moverse. ¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame. Por dentro, por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil. Lo que sentirás por el nuevo suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso Y nos queda cerrar esa ronda de noticias cuando faltan dos minutos para llegar a las diez y media de la mañana con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado Cambiamos la sintonía del tiempo y damos paso a Vicente Cuéntanos qué tiempo nos espera para hoy y mañana Más frío Muy buenos días, ya se han normalizado las temperaturas, hoy volvemos a tener una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica durante la madrugada, cielos prácticamente despejados, algo de viento flojo, en pedanías del sur del Candaelch hemos alcanzado mínimas que han rondado los 5-7 grados aquí en la ciudad, valores térmicos en torno a los 8-9 grados, 7 grados en el Altep, 11 grados en Santa Pola. Por delante, una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica, las altas las presiones están presentes a lo largo de la mañana, algunos intervalos puntuales de nubosidad, ambiente relativamente soleado, por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El viento flojo de nordeste a lo largo de la mañana, a partir de mediodía, de componente este, rachas en torno a los 30 km por hora. Hoy las temperaturas diurnas van a subir con respecto a ayer, en la ciudad alcanzaremos valores en torno a los 16 en buena parte del territorio entre 16 y e incluso en alguna pedanía podríamos alcanzar los 17 grados Mañana viernes, más de lo mismo Ambiente relativamente soleado Con paso de algunos intervalos puntuales de nubosidad Viento en calma, puntualmente flojo De componente este Temperaturas máximas que de nuevo van a rondar Los 16 grados mínimas Que durante esta próxima madrugada En la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados Durante el fin de semana Con el avance de una masa de aire Algo más templada, subirán las temperaturas De hecho, para el sábado Aunque seguiremos viendo algo de nubosidad Temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados, el domingo cielos mucho más despejados, temperaturas en torno a los 17 y a partir del lunes temperaturas que incluso con el viento de componente terral flojo de suroeste podrían subir por encima de los 21 grados, por lo tanto comenzaremos una semana la que viene con cielos prácticamente despejados y temperaturas casi primaverales. Hasta luego.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 Con Rosmarie Alonso. Y antes de la siguiente entrevista, ya saben ustedes eh, que vamos a hablar de esa gala lírica que tendrá lugar mañana en el Gran Teatro a favor de Manos Unidas. Vamos con, eh, seguimos con la efemerides musical porque un 6 de febrero nació la leyenda del reggae, Bob Marley, el artista que representó la música de lucha, un artista del tercer mundo que supo convertirse con su música en un gran icono internacional.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 Glorieta con Rosmar Alonso. Son las diez y treinta minutos, estamos ya en la recta final de nuestro programa La Glorieta y vamos a hablar de. Zarzuela, porque la hija de la gran diva de la ópera... Montserrat Caballé vendrá mañana de nuevo a Elche... ...volverá a pisar el escenario del Gran Teatro... ...pero en esta ocasión para acercarnos la Zarzuela... ...en la gala que ha organizado la compañía alicantina... ...Vocemos para Manos Unidas... ...traen este espectáculo con un claro mensaje... ...el de colaborar con los pueblos más vulnerables... ...porque quienes más sufren el maltrato de este planeta... ...no somos nosotros, son ellos... Pues bien, para hablar de esta gala tenemos en los estudios de Teleelche Radio Marca a, la, a una de las responsables de Manos Unidas de Elche, Carmen Requena, que pertenece a la parroquia de San José. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. Acérquese al micrófono. Y Carmen sí. no viene sola, viene eh, acompañada tanto por la directora artística de la compañía Voce en Mus, Jovita Gómez. Muy buenos días, buenos Jovita. Días. Buenos días, querida Carmen. Tanto por Jovita Gómez como por el director de esta compañía Humberto uh, Normey. Muy buenos días, Buen Humberto. Día. Bien, pues vamos a hablar antes que nada de el lema que han escogido eh, Manos Unidas para esta gala, Carmen. ¿Por qué el maltrato de este planeta no va con nosotros? Sí, sí bueno, que sí, con que nosotros, con nosotros. sí que va con, sí. con nosotros. Sí. No nos afecta tanto a nosotros. Gracias, Jovita. ¿Cómo bueno, se nota no, que es directora no que no dirige? No nos afecta tanto a nosotros porque estamos en el primer mundo, según decimos. Uh -huh. Pero <coughs> sí que nos afecta en cuanto al mal uso que hacemos de las cosas que nosotros tenemos y repercute luego después en la gente que, no, que está más alejada de todos esos beneficios que nosotros tenemos. Por lo que este lema es el que va a englobar la gala lírica que tiene como objetivo recaudar fondos para Manos Unidas. ¿A quién va a ayudar? Pues va a ayudar, uh -huh. va a, ayudar a la mejora y la seguridad aliment alimentaria en un pueblo de Kenia, en el aire. Entonces, eh, aquí como estábamos diciendo, lo tenemos casi todo, aunque nos quejamos mucho de todo pero a estas personas les repercute muchísimo el mal uso que hacemos nosotros de, de las cosas, porque se contaminan los espacios, las aguas, se contamina todo, y nosotros todavía tenemos para defendernos de todo lo mal que nos pueda venir, pero estas personas no lo tienen. Y entonces nosotros desde aquí, desde, nuestra, de, desde nuestro pueblo de, de Elche, en el cual... Para, a, o sea, en el cual uh -huh. Espérate, a ver si me sale la palabra Cooperamos todas las uh -huh. parroquias de Elche O sea que no es solamente San José Sino todas las parroquias de Elche En este, en este proyecto tan bueno Que es el, el mejorar la seguridad alimentaria En un país donde lo están pasando mal O sea que todas las parroquias de Elche se van a volcar Con lo que seguro que el lleno en el Gran Teatro será absoluto Seguro que sí. Eso está, se da por descontado. Porque hay que decir que Manos Unidas es una ONG, una asociación católica, pertenece católica a la iglesia, la iglesia, que lleva muchos años. Pues nada más ni nada menos que 60 años. 60 años <coughs> tiene, tiene una banderero. historia. Y la historia es que unas mujeres, unas mujeres preocupadas por ese hambre en el mundo y esa desigualdad, dijeron que hay que hacer algo. Y entonces las mujeres españolas, porque es una ONG española... Eh, se empeñó en ir al, al Parlamento Europeo y, al Parlamento, y a la ONU a decir que aquí había que hacer algo. Y entonces el, el compromiso fue eh, este proyecto de manos unidas, pues erradicar va. el hambre en el mundo, que lo no al... hemos conseguido todavía. No, pero en ello, en ello estamos. Un proyecto al que se ha sumado la compañía, como he dicho antes, la compañía alicantina Vocemus, eh, cuyo director Humberto Normey, ¿nos puedes decir los motivos por los cuales os habéis sumado a, a este proyecto de Manos Unidas? Para nosotros es un gusto. Realmente desde Vocemus atacamos siempre la cultura como algo que tiene que tener una responsabilidad social corporativa. Y teniendo en cuenta que hace ya, como bien decía Carmen, más de 60 años, un grupo de mujeres valientes se juntaron para atacar uno de los grandes problemas que ya entonces sufríamos, que era el hambre. Esto de la conciencia global hoy en día se lleva mucho, pero es que ya lo inventó Manos Unidas en aquel entonces llamada campaña contra el hambre. Lo inventaron ellos, entre comillas, en nuestro país, ¿no? Y siempre están reinventando un proyecto solidario que es espectacular. Y, y el lema de la campaña de este año de Manos Unidas, para mí personalmente, es eh, esto de que quien más sufre el maltrato medioambiental no somos nosotros, que como bien decía Carmen, eh, vivimos eh, apoltronados en, en, en nuestras ciudades, ¿no? sino desgraciadamente los más débiles. Y desde Vocemus... Eh, viendo el ahínco con el cual se esfuerza siempre el equipo de Manos Unidas en pro de esto desde hace ya tanto tiempo, viendo la solidaridad, la unión y la firmeza con la que trabajan, dijimos para nosotros, mira, tenemos que hacer algo bonito, algo grande, algo en Elche, que es donde nos gusta venir uh -huh. mucho. Estuvimos con la OEM uh -huh. y, y nos pusimos detrás. Y de hecho, ustedes no es la primera vez que no. colaboran con Manos Unidas, con sí. lo que ya saben, eh, ya, ya van a, a algo seguro. Exacto, exacto. Sí, la, exper la experiencia eh, arrancamos mediante un acuerdo marco que firmamos para hacer algo en Benidorm, para celebrar ese 60 aniversario. y Desde entonces, eh, cuando más conocemos del proyecto, más eh, vinculados y más afines nos sentimos. ¿no? ¿La lírica despierta conciencias? Sí, sí. Eh, despierta conciencias y además eh, sirve también para algo que desde vocemos consideramos muy importante y está muy alineado con el proyecto de Manos Unidas, que es eh, visibilizar el valor que tienen, valga la redundancia, los valores. Para hacer un espectáculo lírico de calidad, ahora la maestra de canto sí, les puede contar un poquito dirá, más, para, para, para hacer un espectáculo de calidad hace falta trabajo, empeño, disciplina, esfuerzo. Y claro, nos damos cuenta que aparte de defender la cultura per se, aparte de siempre tratar de dejar un listón artístico y de producción muy alto. En el fondo, todos aquellos que trabajamos para el desarrollo cultural, lo que estamos defendiendo son valores, esfuerzo, disciplina, trabajo. Hay gente que pasa 10, 15 años en un conservatorio o afinando su voz o practicando. Entonces, sí, eh, crea conciencia en ese sentido. Y una vez que desarrollamos eso, des desarrollamos la empatía, eh, es, es inevitable pensar en los demás. Usted ha comentado que, que ya han trabajado aquí en Elche, han estado con la Bohem. Sí. Eh, ¿Por qué se atreven con la zarzuela? Eh, ¿Les gusta más la zarzuela que la ópera? ¿La ópera más que la zarzuela? Porque lo que vamos a ver mañana es zarzuela. Sí, efectivamente, efectivamente. E es un, un llamado, una vocación que sentimos. Nosotros sentimos desde Bocemos que tenemos la responsabilidad de defender... Eh, al, ...algo tan, tan nuestro como es la zarzuela, ¿Por qué? porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿no? Sí, y, y, y efectivamente, ¿verdad? Y, y, y hay gente que, que, que, bueno, que a veces desgraciadamente ve una dicotomía, una división entre la ópera y la zarzuela... ...y para nosotros no es necesariamente así, al contrario, vemos la zarzuela como la ópera popular española. Bien, Jovita Gómez, usted no ve la zarzuela como el género chico... En absoluto, y lo he demostrado y lo he podido comprobar en en mi andadura por el mundo, siempre he sido muy aplaudida cantando por el mundo zarzuela, nuestro género, entre comillas, chico que, de chico nada. <risas> mi querido amigo Plácido Domingo, que ama la zarzuela, lo ha demostrado en muchísimas veces y y lo y lo promueve y invita a toda, a todas las, las personas de habla hispana que amamos el género. ...a cantarlo por el mundo también y así lo hacemos. Y Jovita, usted que ha estado por todo el mundo defendiendo este género que es nuestro... ¿eh, ...¿qué países son los que más eh, han aplaudido la zarzuela? Bueno, en los Estados Unidos es que hemos recorrido tanto en Europa... ...pero sobre todo Canadá, los Estados Unidos, Australia... ...inclusive fíjese usted en Australia, en Australia en la colectividad hispana... En Estados Unidos, inclusive no solo el hispano parlante, sino el americano in situ también. Sí. Aman, aman la zarzuela porque obviamente es un género, un, un género nuestro, es la ópera española, pero, pero es luminoso, es, es, es eh, musical, pero musical en el sentido de la palabra, con una alegría, con una idiosincrasia. ...que demuestra, que demuestra la, la mentalidad de un pueblo. Claro, es curioso porque coincide con muchos artistas... ...que sí. han llevado la zarzuela a medio mundo... Es. ...y es que Estados Unidos, Canadá... Eh, ...los espectadores se vuelcan... Eh, triunfa la zarzuela... ...pero ¿por qué cree usted que... Eh, es ...porque es un nuevo mundo... No es el viejo continente que on, lleno de prejuicios. El público europeo eh, va realmente a, a ver, en vez de a disfrutar, va a ver quién se equivoca o quién desafina. No, aquí eh, eh, bueno pasa, fíjese usted que en la escala de Milán se lo pregunta al artista. ¿eh? En otro, claro, en otro eh, hay gente que está con la partitura mirando, Yo lo sé, he cantado en sitios donde donde el, el, el asistente está con la partitura mirando a ver dónde usted puede desafinar, dónde tiene un tresillo que no lo hace. O, o tipo de cosas la la zarzuela eh, envuelve por su espontaneidad la zarzuela por sí misma es, es otro tipo de tendencia habla de habla de espontaneidad habla de habla de alegría habla de costumbres por cierto yo eh, como usted dijo bien eh, es más llamado género chico yo lo abordo con el mismo respeto que, que abordo una ópera de Mozart de Puccini, de Verdi o el oratorio más versado de Haydn ¿entiende? Porque, o el lead alemán o sea eh, he, abarco, he podido tener el gusto de cantar todos los géneros pero con la misma seriedad con la misma, con la misma disciplina eh, eh, abordo y abordo la zarzuela claro que sí Usted es mujer, ha nombrado a un gran amigo, Plácido Domingo, que no está en sus mejores momentos. Tuvo no. Su cumpleaños fue hace poco. Así es. uh, está siendo investigado en, la, sí. o, en Los Ángeles, creo, así, así en la, es. Así o en Nueva York. Eh, ¿Usted qué, qué opina de, de, lo que ha, de lo que ha sucedido, de lo que Yo está que, sucediendo con la mujer en la ópera eh, o en la tartuela? Eh, hay parte de razón en algunos aspectos. No con respecto a él, no, no puedo ser objetiva. Eh, puedo decir que conmigo él ha tenido un comportamiento ejemplar. He podido cantar en repetidas ocasiones y, y subjetivamente hablando no, no, puedo, no puedo decir. Además, eso no está comprobado. No obstante, es probable que en la medida de que se vaya demostrando esto pueda salir la verdad a luz. Yo defiendo a la verdad, ni siquiera defiendo a las personas. ¿Pero defiende a la mujer en la ópera? Absolutamente. Él, ¿En los escenarios es difícil para una mujer abrirse camino? Es difícil, sí es difícil es difícil porque ahora posiblemente esto irá evolucionando pero en otros momentos eh, se ha tenido problema hay que estar hay que estar muy pendiente de que lo, los jefes de escenario los jefes musicales eh, a veces tenían una manera de pensar peculiar pero bueno todo pues se evoluciona ¿no? si es difícil eh, solo tendría que pensar es más difícil para para Montserrat Martín Caballé Encima de ser mujer, ser la hija de la gran sí, diva, sí. la gran reina. Sí, absolutamente. La gran maestra. Absolutamente, es que, absolutamente. Hay adjetivos que podríamos estar. Sí. ¿Eso le pesa a Montserrat? Eh, eh, no se lo he preguntado de una manera directa, pero lo que sé, lo que le puedo hablar, tal vez no, no de esa circunstancia, pero le puedo hablar de que es una chica con una personalidad arrolladora, que si bien no tiene, eh, o, o por lo menos... Eh, no, eh, La, la técnica majestuosa que ha tenido nuestra amada Montserrat pero en este momento Montserrat Martí Caballé está brillando con luz propia con una voz timbrada, proyectada, colocada con una afinación perfecta, con un decir perfecto y a mí como maestra de canto, que en otra oportunidad subjetivamente hablando había pensado, bueno, pero si la madre no, tuve el placer de escucharla, por eso quise que estuviera con nosotros tuve el placer de escucharla y me vi con una chica de una dignidad abordar una partitura con una dignidad y una calidad maravillosa los que pueden ir eh, mañana a ver este espectáculo no, no, se, no se crean que van a encontrar con una comparación oh, no, no es lo mismo que, no, es diferente pero también es diferente una rosa, una orquídea o un clavel pero todas tienen un perfume maravilloso, ¿verdad? Y una belleza increíble. Hemos hablado de Montserrat, pero tiene usted también a más sí, sí, eh, cantantes duda. de zarzuela que brillan sin también duda, con la luz sin propia. Duda. Ignacio Encinas, eh, mi querido amigo Ignacio Encinas, es un cantante que está en, en, en, en la plenitud de su carrera, teniendo una edad que alguna gente consideraría, bueno, pero ya muy, muy mayor. No, pero la plenitud y es un, un, un exponente de que la de que la plenitud y que la edad no tiene nada que ver con la cronología es algo entonces él también los espectadores podrán él ha sido uh, podrán apreciar quién es él y cómo está cantando en este momento con una técnica impecable con una voz maravillosa con un porte con una presencia uh -huh. no en vano ha salido eh, finalista en la voz señor verdad de tv de televisión española uh -huh. también bueno eh, Luis Santana es un varito de una voz profunda y aterciopelada. Agatha Martínez, es el cantante solista de Vocemus eh, también son, es, es un, un plantel de elementos como el, el, la coral de Vocemus que todos y cada uno son estudiantes de canto avanzado. O sea que es una coral, no de coralistas valga la redundancia, sino de cantantes que están estudiando todos y cada uno. El ballet de José Soriano, que le voy a decir, primer alumno de, de José Espadero, Son exponentes realmente todos de un buen hacer cultural, músico-cultural. Y Humberto, ¿cómo, ¿cómo va a ser eh, el espectáculo de mañana, esa gala lírica? Eh, ¿Cómo lo han preparado? Bueno, eh, Zarzuela Live lo estrenamos con, con muy buena acogida por parte del público en 2016. Eh, la verdad nos, nos sorprendió nos sorprendió hasta a nosotros ¿no? ver, a, ver a gente de, de todas las edades ver, ver a los abuelos que traían a los nietos y los nietos saltando en el asiento de contentos y, y, y bueno, pues nos planteamos eh, rejuvenecer hasta cierto punto, desde la humildad de nuestra posición por supuesto, pero rejuvenecer un poquito el género, ¿no? darle un Un, un puntito un poquito más atrevido y, y además aprovechar también para hacer introspección eh, pretendíamos que, que la gente que se aproximara a, a, a disfrutar de Zarzuela Live allí donde se presentara eh, acabara un poco pensando sobre nosotros mismos, sobre esa responsabilidad cultural que tenemos, ¿no? es, es complicado pero funciona, funciona pues Carmen Requena, no hay tiempo para más y hay una pregunta fundamental ¿cómo se eh, cómo, Carmen, cómo, cómo se recauda, cómo ¿Cómo hay que aportar el donativo? ¿Es entrada libre? Eh, ¿Hay que pagar? Bueno, bueno, bueno aquí puedo hacer, puedo, puedo hacer un comentario, sí, si Carmen me permite. Sí. En función del acuerdo que tenemos firmado con, con Manos Unidas... Eh, el, eh, una parte de las entradas va una parte substancial de las entradas que se recauden van directamente dedicadas a los proyectos de las diversas delegaciones entre los cuales el que mencionaba Carmen y sobre todo muy vinculado a la campaña de este año que tiene que ver con ese enfoque medioambiental entonces lo lo, lo único que tienen que hacer eh, desde el público es acercarse eh, visitar su taquilla más cercana y, y después eh, quedar Conscientes de que no solo están disfrutando de un maravilloso espectáculo, sino también eh, contribuyendo a que Manos Unidas continúe con su labor. ¿no? Pues solo recordar la hora del espectáculo, las entradas, el precio. Exactamente. Bueno, eh, tienen las entradas disponibles a través de la taquilla del propio teatro, a través de Instant Ticket eh, o en el 902-444300. Eh, diversos precios eh, desde 22, 29, 37 dependiendo de de dónde quieran disfrutar del espectáculo y les invitamos, les esperamos. Carmen sí. Requena, eh, quiere usted terminar por aquello de manos unidas. Eh, Quien vaya mañana a ese espectáculo de la compañía vocemos, ¿en qué estará ayudando al tercer mundo? Pues está ayudando en unos proyectos que son muy interesantes y también, eh, o sea eh, que hagamos visible lo que parece ser que no ocurre porque no lo vemos cercano, pero que está ocurriendo. Que es, eh, estamos maltratando el, el ambiente, estamos maltratando el planeta y que desde el punto de vista de manos unidas, pues quiere también tener su granito de arena para, que, para paliar todo esto. Pues todo y, va. Sí, dime, Carmen. Y quisiera agradecerles de todo corazón lo que están haciendo ustedes por por Manos Unidas su colaboración y, que, y decirles también a todas nuestras compañeras de todo el Che que asistan y que asistan ellas y, y, y todo el mundo, que llenemos el teatro para que sea una buena noche. Y aparte, eh, darle las gracias a todo el mundo que colabora. Y sobre todo decir, Jovita, que todos los artistas brillarán con luz propia, porque están muy comprometidos con esta causa. Sin duda, vienen con el corazón en la mano, sin duda. Empezando por la señora eh, Monserrat Martí Caballé, viene muy feliz, viene expectante a Elche a, a, a, a cantar para Manos Unidas, con todo el corazón. Ignacio Encinas, Luis Santana, todo el equipo poseemos todos venimos con el corazón. Pues tenemos que acabar así, también diciendo te quiero, como lo dijeron la diva y su hija, las ¿verdad? dos Monserrates. ¿verdad? Con ¿verdad? esa canción terminamos y la dedicamos a todos nuestros telespectadores y oyentes de Telelch Radio Marca. Les deseamos que pasen un buen día a todos. He recibido una... Yo me pregunto, ¿cómo puedo ahora? een ojo.